Ofrendas urbanas. De 20 a 22. Dos horas de arte accidental. Arte, arte. Muy bien. Y como bien lo indica este sonido casi subacuático, podríamos decir, ya con el estudio casi eh, que ha vuelto a la normalidad, reina, un ambiente cálido, calmo, de armonía. Bueno, gracias. ¿Cómo? Me lo voy a tomar como no algo personal. Hay un que poquito aprecio? olor a Ay, alcohol, ¿no? Hay como llegó. ¿Eh? No bueno, sé, habrá sido Luciano. No, Rosario? es una medicación que que ah, de un paciente vos. que es ah. muy fuerte y Bueno, bienvenida Susana ah. Suárez bien, al estudio. Ah, sí. ah, bueno. bueno muy bien. bien. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? están? Bueno, feliz de estar Otro jueves más en esta sección Que es un éxito total Explota el blog de Susana Así que les quiero agradecer Y muy contenta que están los muchachos hoy Porque el jueves pasado no estuvieron Estuvimos, sí, eh, tenemos analizar, ¿no? problemas Sí, bueno eh, Hoy tenemos un tema Yo sé que con esto por ahí me gano el odio De, de, de algunas personas No pero, no hace falta Pero a mí me gusta eh, Yo tengo la, la misión sí De traer temas que es que es, ¿Qué hay que poner en cuestión, no es cierto? que Porque parece que son intocables. Y el tema de hoy es la vida del artista, ¿no es cierto? Mira qué casualidad, justo es el Día de la justo Música. Justo es el Día de la Música. Y uno dice, ¡eh! Es la vida del artista. ¿No? Yo quiero decir que muchas veces los artistas se victimizan. Con esto de que, y Bueno soy artista, con él, y con esto se permiten algunas cosas como no hacerse cargo de sus responsabilidades, nunca tienen dinero, ¿sí? entonces quieren ser invitados muchas veces, muchas veces y casi siempre son inducidos mmm, a tomar sustancias, adicciones, son proclives a las adicciones, salen de noche por la cuestión de que hay que hacer lobby, y hay que conocer y, y los contactos el famoso hombre lobby el famoso hombre lobby <risa> bueno a Qué todos gracia. aquellos oyentes know, pero voy a decir a mis pacientes que, que quieran y que estén interesados en escuchar el, los, bueno, la columna de Susana. Eh, lo pueden hacer ahora, obviamente, al aire. Y puede llamar por teléfono en 4864-0489 o al 4866-1095 para hacer alguna consulta al aire. Eh. Lo aviso para que lo tengan en cuenta. puede seguir desarrollando. Sí, okay. A mí lo que me interesa, más que nada, es desmitificar un poco esta idea romántica del artista. sí eh, Ya te digo, el artista es una persona en general que busca la adulación, todo el tiempo necesita es una persona insegura, muy muy insegura, todo el tiempo busca agradar, entonces se convierte un poco eh, en una persona un poco soberbia, es capaz de hacer cualquier atrocidad con tal de quedar eh, en la memoria de la gente, sin ir más lejos del caso de Vincent van Gogh, que como es la historia se ha cortado una oreja. No, bueno, yo ¿eh? hoy en día razones, vende millones de por lo que sea, pero Yo digo, no voy a poner en cuestión, mhm Eh, el arte de Van Gogh, pero, pero había que ver si hubiera... Hay que ver, hay que ver, Verónica, si hubiera vendido tantas obras de arte si no se hubiera cortado la oreja. No, no, yo no quiero ver. Además, pues. te quiero decir algo. A mí me gusta mucho Vincent, conozco muy bien su historia. Lo no, que te no. quiero decir que eso sumó, son estrategias de venta no, también, desde no pues. inicios, por supuesto, además muy perverso porque si vos conocés la historia, le mandó la oreja al hermano, o sea, una mala persona realmente. No, eso es porque había un interno entre ellos. Yo no voy a polemizar, Verónica. Lo que yo quiero es poner en cuestionamiento algunas algunos temas que parece que no se tocan. Porque el artista, el, el, la sensibilidad del artista. Yo bueno. no sé si est estás en el lugar adecuado para hablar de esto porque este es un programa hecho y dedicado a adecuado, los artistas. Justamente es adecuado. Porque porque yo me enfrento a esto para, para que converjamos en las opiniones. Yo hago ¿sí? el silencio porque no quiero entrar en conflicto. Yo bueno, me parece muy bien. Pero es, es muy sabio el silencio, cuando sobre todo, <coughs> ¿sí? Son personas también que en general tienen una fachada, una apariencia, así que ¿sí? ¿Cuántos casos hay de gente que el público lo adora, pero como padres han sido un desastre? Por ejemplo, eh, uno le pregunta a Julian Lennon, el hijo de, de, de Lennon, uh -huh. y para él, él le hablaba del amor, pero vivir con su padre era un infierno. Entonces son personas que tienen doble o triple personalidad, ¿sí? Después están en proyectos inconcluso que lo llaman investigación. No estoy ensayando, no estoy investigando. En realidad son excusas, ¿sí? Están en contra de, de del trabajo. Dicen que no quieren... ¡Ay, oh, cómo voy a trabajar en una oficina! ¿Qué tiene de malo trabajar estás en Estás abriendo polémica, o Susana. ¿Qué tiene de, de malo trabajar en una ¿Qué tiene de malo salida? trabajar en una oficina? Ellos dicen que no quieren esa vida, pero yo sospecho. Tal vez es porque no pueden. No pueden, no, hay imposibilidad no, no. de concretar una familia. de ¿Qué tiene de malo madrugar? a que madruga Dios lo ayuda, dice un, un, una frase. Bueno, ¿por no, qué? Te, usted no, Dios? usted lo ayuda a Dios. La mala Dios, ¿eh? ¿Le ayuda a Dios a usted? Yo tengo que estar muy agradecida, me va muy bien en la vida. Muy bien, no, me va. ¿Eh? No, nada. ¿Qué me querés decir vos? No, no Pablo, porque también es artista y él vive de su arte. Entonces bueno. también usted lo está hiriendo en algún lugar. Sin embargo, ¿eh? el jueves pasado el domino. Entonces, Porque estaba vez, trabajando. Y entonces, con la excusa de que no trabaja, no cumple con sus responsabilidades. No, no, no, no ¿eh? o sea, Pablo, podés defenderte. No, hace, si no, no pero solo no lo estoy atacando. No se tiene que defender de nada. Simplemente estoy planteando no cuestiones... de nadie, no de nada. ¿De nadie? Yo nadie. no te estoy atacando, querido. ¿Por Yo amo el arte. Mira, voy a decir, para cerrar el concepto, una frase de eh, Ofelia Suárez, ¿m? que es una prima mía que vive en Chivilcoy, que le mando un saludo grande si me está escuchando. ¿Por Ofelia decía que los artistas son adornos. Está muy bien ese concepto. Queda muy no. bien que alguien en una fiesta toque el piano, que alguien baile. No, suena ¿sí? Anima la fiesta, pero ¿qué tiene de mal? Yo les digo a mis pacientes, estudia una carrerita corta, hacete un magisterio. Dos años, tres, tres años, ¿sí? Eh, después con esto y ya puede hacer como hobby lo que quiera. ¿Mmm? Mira, ah, sí no no eh, Martina nos está haciendo señas parece que tenemos sí porque yo les quiero un, mirar, un sí. para, eh, para, para concreta no es un oyente para opinar lo que lo que te quiero decir es que es un amigo mío que es artista plástico que le vamos a hacer ah, como una no, cámara no. oculta como si fuera que... una cámara gesell sabe lo que sí. es la cámara sí. bien pero radial entonces lo vamos a llamar él es artista y vamos a ver si él mmm, si es uno de los puntos que yo toqué ...que él también los desliza. Entonces yo, para reafirmar al oyente... <coughs> ...voy a hacer esto como una tosecita... ...cuando él... Eh, ...cuando él declare algo que tiene que ver... ...con, con estas afirmaciones que yo comenté antes. ¿sí? Bueno, dale. ¿Les parece? Sí, sí Les dale. pido por favor que no hablen... ...para que no se den cuenta. Sí, ¿Le están llamando? Sí, sí, Martina, sí. Se llama Gaspar Dufo. Es una tita plástica. Es interesante lo que hace. ¿Sabe? ¿Hola? Hola. Sí, ¿Gaspar? Sí, Gaspar. Hola, Gaspar. ¿Cómo te vas? sabes quién te habla? No, la verdad que no. Me agarras un mal momento. Ah, Gaspar. ¿No me reconoces la voz? No, la verdad que no. Estoy un poco ocupado. ¿Quién habla? Bueno, te voy a decir, a ver si me recordás. Susana Suárez. <risa> ¿Cómo estás, Gaspar? Haces, ¿Tanto tiempo? Uy, ¿Te agarré en un mal momento? Sí, me agarraste medio, medio dormido, perdóname. Ah, estabas durmiendo, pero hasta ahora Estaba estabas durmiendo. Nada, no, que hacer fue la, la muestra de Marta, ¿viste? ¿Viste? ¿De qué? ¿De Matas Teijer? Matas Tuva. Ah, Tuva, un cóctel espectacular, lo pasamos perfecto. Después nos fuimos, nos fuimos al estudio de ella, que no está pre-inauguración pre del estudio, me dice. Ah, o sea que te acostaste muy tarde anoche. A las 4 de la tarde llega a casa. Ah, bueno. Se ve que estuvieron de puro brindis, no, chachara. me pintó champán ahí para festejar, fumamos tarde. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, bueno. no. no. ya sabes Pero, cómo es. Bueno, la papá. Y sabes, Susana. Sí. Claro, bueno Vos sabés que yo te considero un artista Te llamo sí, gracias, porque me interesa hace siempre Hace mucho no hablamos, sí, Hace mucho, gracias Rosa Marzu No, que vos sabés que para mí sos un artista eh, Realmente muy muy muy particular Con un enfoque, con una mirada sí, sí, muy... lo, Y no la única que piensa eso No, no la única. claro <risa> sabés, ¿no? Que Yo soy bien, bien catalogado en, en Sí, sí, sos muy yo, bueno muy... realmente son La verdad muy que bueno. lo que estoy haciendo ahora no, no lo hace nadie, es vanguardia total La verdad que Y no acá, ¿eh? te digo que te vas a nueva suerte, sí. vas a cualquier galería, ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Este, cualquier galería, la más vanguardista. Y escúchame, vos estás en algún proyecto? No, Ahora. en este momento estoy como armando, armando una instalación que tengo en mente que, que bueno, es como un es una etapa de investigación, digamos, porque están esculturas de humo qué bien ah. pasar, pero cada claro, el humo que como que se me des deshace muy rápido, necesito picarle claro. un poco. Es difícil más. de concretar lo que estás diciendo. Es muy difícil porque tú viste que yo trabajo el arte efímero, lo mío es, es efímero, pero el humo es muy efímero. Claro, o no sea tenés. que vos no no, pero esta es la muestra que estás como es un concepto, eh, no investigando esto, es que... esto hace como 5 años o no. Claro, sí, 4 sí, años más o menos, pero es la innovación total lo que quiero, estoy innova, esto to provoca, yo lo que quiero provocar. Claro, no, o sea, no importa claro, concretar Bueno, bueno, mira, me, me están tocando el timbre ahora, pero ¿cómo anda tu hija, Juanita? Juanita, bien, está está grande, lo que pasa es que yo la veo en el Facebook, ¿no? ¿no la tenés vos en el Facebook? ¿Cómo en el Facebook? ¿No, claro, ¿no la ves no. a tu hija? Y no, hace un par de años que la verdad que no, no la estoy viendo, porque... <coughs> No, porque con Marisa, ¿viste? Está todo mal. Bueno. Verdad, está todo mal. ¿sí? Claro. Pero, bueno, Gaspi, te tengo que dejar porque creo que llegó un paciente. Bueno, Che, gracias por... No, este, por favor. Por en, en cualquier momento ¿Qué? nos vemos, ¿sí? Vos, vos recetas no podés hacer ahora, ¿no? Eh, bueno. eh, después bueno, después hablamos. Gaspi, eh, te mando un no, beso porque porque que ya llegó el paciente. Bueno, bueno, bueno. chau bueno. besito, bueno. que llegó el después paciente. Chao, chao, chao. Sájalo del aire, por favor. Escúchame, Martina, resolver este tema en... ¿Te diste cuenta? No, sí, mala sí, Mala relación decir, con la hija. No, no, no, no, tiene, no, eh, no, concreta el proyecto, está investigando sobre el humo. Algo, imaginate, algo totalmente impalpable, que no tiene perspectiva de, de futuro ni nada, tiene una vida desordenada, no, está de, en de acuerdo, evento en evento. No estoy de acuerdo, Susana, bueno. no estoy de acuerdo. Acá somos todos artistas, defendemos a los artistas y consideramos que... El arte es un modo de vida y no tiene nada que ver con no, la audiencia. No, por pero, pero es, una es una vida... es una falta de respeto. Es una Discutame vida que digas, promiscua, que rosa... No, no, no. no antes de continuar, yo qué, ¿sabes qué? te gritas de esta manera? Te voy a qué pedir... No ¿Por qué me indigna que haces estas cosas? Te voy a pedir tu Habrá título algo... habilitante de la UPA bueno, que está en cuestión hace tres programas y por H por B bueno, permíteme hablar, no, se ve pero, que algo bueno. te resuena de todo esto no, no, no, no es para que lo resolver. reflexiones es para que reflexiones Mirá, al respecto ahora, te, ahora vamos a reflexionar antes de seguir reflexionando le voy a pedir a Paul que nos nos deje un tema eh, dedicado, porque Paul lo que hace es arte y es trabajo Entonces, pero date cuenta no... cómo funcionan los A artistas. mí la música me encanta dar bailar. esto es trabajo. Susana te voy a contestar con un tema de Tom C. Eh, que es un artista. Encima, encima, me toman el pelo. Yo vengo con mi con Tom, Tom C? C, vos te referís a qué? Porque Tom C porque y me mirás y te F... reís con pero esa sonrisa tocarrona. En realidad... Yo me voy a ir de este estudio porque siempre me hacen lo mismo al final. Siempre bueno. me hacen lo mismo. Traete un tema, podés hablar de lo que querés, hay libertad de expresión. La ya... pelota, qué va a haber libertad. Me vas a mandar por mail, eh.